mujeres con historia hoy vamos a recibir una auténtica lección de vida una lección de convivencia y respeto con los animales y con la naturaleza eso es al menos lo que yo he sentido documentando la increíble historia de Jane Goodall Jane llegó sin ninguna titulación académica a África en 1960 y hoy es conocida en todo el mundo por ser la mayor experta en el comportamiento de los primates Jane en la actualidad sigue trabajando a sus recién cumplidos 87 años el pasado 3 de abril y la locura de la pandemia le ha pillado en su casa de Reino Unido donde se haya confinada Pero no ha querido perder ni un solo instante para mandar un mensaje de esperanza al mundo. Un mensaje de esperanza, pero también de advertencia. Hay un lado positivo en todo esto. Esta pandemia ha reanudado las discusiones acerca del peligro de cazar y traficar y consumir animales silvestres. Así que debemos actuar no solo para proteger a los humanos, sino también a los grandes primates y otras especies. Usemos el regalo de nuestras vidas para hacer de este mundo un lugar mejor, especialmente en estos momentos. Juntos lograremos salir adelante en este momento tan difícil y ojalá hayamos aprendido lo que de verdad importa: familia, amigos, amor y salud. Jane al igual que todas las personas en el mundo ha tenido que suspender sus múltiples compromisos y posponer su labor incansable labor de concienciación, protección y educación de personas, animales y de medio ambiente pero, ¿cómo comenzó todo? Jane se marchó con su familia huyendo de la Segunda Guerra Mundial a la casa que tenían en Boonarmouth a las afueras de Londres una especie de granja en la que convivían con los animales y allí allí fue donde se le despertó la curiosidad por observarlos. So, y recuerdo claramente sí, ver a una gallina marrón entrando en uno de los gallineros y, y debí de pensar va a poner un huevo Esta es mi oportunidad. Así que me arrastré tras ella. Y al final fui recompensada. Y un huevo cayó sobre la paja. Os cuento esta historia por un motivo. Y es que ese es el nacimiento de una pequeña científica. Ser curiosa. Hacer preguntas. No tener la respuesta correcta. Proponerte averiguarlo por ti misma. Cometer un error. Pero no rendirte. ...estuvo cuatro horas perdida... ...perdida intentando averiguar... ...cómo ponían los huevos, las gallinas... ...incluso su madre llamó asustada a la policía... ...pero al final... ...todo se resolvió sin problemas... ...Jane... ...además de observar a los animales... ...le encantaba leer... ...esa era su manera de imaginar sus aventuras... ...por otros mundos... ...su manera de aprender sobre la naturaleza... ...y un buen día... Llegó a una librería, su librería favorita, de segunda mano, donde eran los libros más baratos. Y allí cayó en sus manos uno que le cambiaría la vida. Y una vez, con 10 años, encontré un librito que aún conservo. Tenía el dinero justo para comprarlo. Se titulaba Tarzán de los monos. Me enamoré perdidamente de este glorioso hombre de la jungla. ¿y qué hizo él? se casó con la Jane equivocada yo estaba muy celosa obviamente yo sabía que Tarzán no existía pero ahí es donde empecé a soñar que de mayor me iba a ir a África para vivir con animales salvajes y escribir libros sobre ellos su madre y posteriormente el profesor Luis Licky fueron las dos, las dos personas más importantes de su vida su madre, porque lejos de anular o evitar que la niña soñara con algo inalcanzable algo que le podría frustrar si no lo conseguiría fue su más fiel aliada su madre en todo momento alentó aquellos sueños aquellos sueños que tenía Jen pero, ¿por qué le dio muy buenos consejos si de verdad quieres hacer algo así vas a tener que trabajar muy duro y aprovechar cada oportunidad pero no te rindas y a los 23 años decidió por fin armarse de valor y viajar a África lo hizo trabajando como secretaria en la granja de un amigo suyo en Kenia con ese librito de Tarzán había soñado con viajar a África y de repente allí se encontraba trabajando Luis Licky el arqueólogo y paleontólogo que estaba estudiando el comportamiento de los grandes homínidos y se hallaba a la busca de voluntarios que le ayudaran a observar a los chimpancés Jane, alentada por su amigo y armada de valor llamó a Licky y concertó una cita con él en la que estuvieron hablando de animales largo entendido y no sabemos muy bien qué fue lo que le vio pues empezaron a hablar ella tan jovencita él vio pues ese entusiasmo su ilusión o ese espíritu libre como él un espíritu libre que le apasionaba África caso es que Licky le propuso que trabajara como secretaria para él a la par que también le podría ayudar con la observación de los chimpancés y en 1960 Licky enviaba a su no ayudante al Parque Nacional Gombe en Tanzania como era una chica joven y soltera tuvo que ir acompañada de su madre porque o si no no le iban a dar permiso las autoridades no le darían permiso para trabajar allí Y de esa forma, Jane Goodall, una chica jovencita, se convirtió en la primera persona en estudiar y observar a los chimpancés. Al principio no sabía que aquello se iba a convertir en el leitmotiv de su vida, pero cuando tuvo su primer contacto con un chimpancé, ya no tuvo dudas. El día en que el primer chimpancé perdió el miedo hacia mí, yo le llamé David Greybeard, que significa barba gris porque tenía una hermosa barba blanca yo iba siguiéndole por el bosque había pasado casi un año pensaba que le había perdido pero le encontré sentado mirando hacia atrás como si estuviera esperándome quizá lo estaba me senté cerca de él había una nuez de palma en el suelo yo la cogí y se la acerqué con la mano abierta él giró la cara Yo acerqué más la mano y entonces se dio la vuelta, me miró a los ojos, alargó el brazo, cogió la nuez y la tiró. Estaba claro que no la quería y entonces apretó mis dedos muy suavemente. Jane se había trasladado a Tanzania tan solo por seis meses y ese era el acuerdo porque no tenía presupuesto para más. Pero la cosa cambió. Cuando ella hizo un descubrimiento sin precedentes, un chimpancé usaba una herramienta para comer. El día que vi a David Greybeard, otra vez él, yo iba andando por el bosque. Todavía no podía acercarme a él, era al principio. Pero le estaba observando con mis prismáticos. Estaba sentado sobre la cima de un nido de termitas. Vi que alargaba el brazo para coger una brizna de hierba y la metió en el termitero. Esperó un momento. La sacó lenta y cuidadosamente. Y se comió las termitas que había pegadas. Se comió las termitas soldado que estaban protegiendo el nido. Vi que lo hacía varias veces. Y luego vi que cogía una ramita con hojas y antes de poder utilizarla como herramienta le quitó las hojas y las ramas de los lados estaba modificando un objeto esto es propio de la fabricación de herramientas en cuanto se lo comunicó a su jefe Aliki este saltó de alegría porque aquello era un, descubri un descubrimiento alucinante los científicos afirmaban que solo los humanos, solo los humanos podían usar herramientas Y ella había observado... ...como un primate... ...también lo hacía. Gracias a este hallazgo... Licky ...logró suscitar el interés... ...de la National Geographic Society de Londres... ...quien no solo financió su investigación... ...sino que envió al fotógrafo y cineasta... ...Hugo Van Lawick. Pero Licky, que era perro viejo en estas lides... ...sabía que tenían que seguir consiguiendo... ...más fondos para su investigación... Y eso hacía indispensable que Jane tuviera una titulación, porque Jane no había ido a la universidad y ahora no podía perder cinco años de su vida sacando una licenciatura, por lo que Licky optó por la mejor opción, matricularla en un curso de doctorado en la Universidad de Cambridge para estudiar etología, el estudio del comportamiento animal. cuando Jane llegó los profesores le dijeron que no había realizado ni una investigación científica correcta que no, que a los animales no se les puede poner nombre que no se puede pensar que los animales tienen personalidad y mucho menos que tampoco tengan emociones Jane aprendió mucho en el doctorado ...entre otras cosas... ...a escribir en un lenguaje científico... ...para que sus colegas... ...respetaran sus trabajos de campo... ...y también sus artículos... ...pero nadie... ...nadie pudo convencerla... ...de que los animales no tuviesen sentimientos... ...porque ella... ...cuando había sido muy pequeña... ...tuvo al mejor profesor de todos... ...a su perro Rusty... ...gracias a él... ...y a las observaciones que realizó... ...ella puede afirmar... ...que los animales tienen emociones la verdad es que es totalmente imposible compartir tu vida con cualquier animal ya sea un perro un gato un cerdo un pájaro una vaca un conejo y no darte cuenta de que los animales tienen personalidad los animales piensan algunos, claro está tienen unos cerebros más grandes que otros pero claro que tienen emociones Y tienen sentimientos. Y pueden sentir miedo, dolor y tristeza. Pero es que los animales, además de tener emociones, también son muy inteligentes. Bueno, para mí es muy obvio que los chimpancés son muy inteligentes. No solo utilizan ramitas para pescar termitas utilizan palitos largos y lisos a los que les quitan la corteza para atrapar a unas hormigas muy agresivas que muerden meten la rama en el agujero del hormiguero rápidamente lo sacan con un montón de hormigas y se las meten en la boca solo pueden quedarse un minuto antes de tener que salir corriendo en algunas partes de África utilizan piedras para abrir nueces en la naturaleza utilizan muchas herramientas diferentes es muy obvio que son inteligentes Está claro que los científicos llevan tiempo demostrando que los elefantes, los delfines, los loros, los cuervos o los pulpos tienen una inteligencia animal muy desarrollada, pero no solo ellos, porque también los animales de granja la tienen. Las vacas viven hacinadas en horribles granjas industriales, pero si conoces a una vaca que vive en libertad, son muy emocionales forman lazos muy fuertes con sus crías los cerdos hay cerdos que son más inteligentes que algunos perros y aún así se les trata como si fueran cosas os voy a pedir a todos que después de esto busquéis en Google no a Picasso el artista sino a Picasso, y veréis lo que encontráis ahora también hay mucho interés en estudiar la inteligencia del pulpo que ni siquiera tiene un cerebro normal solo tiene un sistema nervioso central si busquéis en Google pulpo inteligente encontraréis cosas increíbles ahora incluso han enseñado a los abejorros a empujar una bolita Y si la meten por un agujero, obtienen una recompensa de néctar. Eso ya es increíble de por sí, pero otros abejorros a los que no se les ha enseñado pueden aprender a hacer lo mismo solo con mirar a los abejorros que saben hacerlo. Está muy claro que no somos los únicos seres inteligentes del planeta. Muchos científicos afirman que para llevar una buena investigación científica, pues uno no puede ser empático, porque el estudio... La investigación pierde seriedad y credibilidad. En cambio, Goodall piensa todo lo contrario. La empatía es muy importante cuando estudias a los animales. Porque sientes empatía y piensas, creo que se comporta así porque siente rabia, o está triste, o lo que sea. Y eso te proporciona una base a partir de la cual puedes usar el método científico para saber si tienes razón o no y si todavía dudáis de la posibilidad de que los animales o en este caso los chimpancés no son inteligentes o no tienen sentimientos os invito a conocer la historia de Bunda una chimpancé que lo pasó muy mal hasta que fue rescatada su historia la cuenta la propia Jane Este es un momento muy especial para mí. El Centro de Rehabilitación de Chimpancés del Instituto Jane Goodall en Chimpunga, en la República del Congo durante años ha estado cuidando de las crías cuyas madres fueron asesinadas principalmente para el comercio ilegal de carne de selva muchos chimpancés ya se han hecho adultos no hace mucho tiempo adquirimos tres grandes islas con selva en el bonito río Kuilu donde podemos liberar a los chimpancés de nuestro centro de rescate que está desbordado aquí dentro está Gunda que estuvo al borde de la muerte pero que gracias a Rebeca volvió a la vida y ahora está a punto de entrar en este paraíso ella es la chimpancé número 15 en recuperar la libertad y esperamos poder liberar a 60 en estas islas hoy es la primera vez que me encuentro con Gunda me comuniqué con ella en la embarcación para tranquilizarla Se debe de haber preguntado qué ocurría. Nadie podía prever cómo reaccionaría una vez se abriera la jaula de transporte. Fue un momento muy emotivo, una de las cosas más increíbles que me han ocurrido. La calidez de su abrazo es algo que nunca olvidaré. Para Gunda y los otros chimpancés que planeamos traer aquí, estas islas serán un maravilloso hogar en la selva, donde estarán bien cuidados y a salvo que ocurrió fue que cuando liberaron a Bunda, después de estar mirando el paisaje donde había llegado cogió y se volvió hacia, hacia atrás y se encontró con Jean Goodall. y en vez de irse corriendo a darle un abrazo a Rebeca que era la persona que la había salvado en un principio no ella sabía que era Jane quien la había salvado y la había trasladado a esa isla a ese paraíso Y fue un abrazo intenso. Hay un, un vídeo en YouTube que se ve perfectamente, que lo colgaremos ahora. Y la verdad es que es alucinante cómo te agradece ese cariño íntimo entre Bunda y Zingudal. ...todo este tiempo Jim Goodall ...se ha implicado en otros proyectos... ...creados por su fundación... ...programas como el de Raíces y Brotes... ...que nació en 1991... ...con 12 alumnos de Tanzania solo... ...y que ahora tiene... ...unos 150.000 grupos activos... ...este es un programa humanitario y educativo... ...dirigido especialmente a los niños y jóvenes... ...pero también colaboran personas de cualquier edad... ...porque sus tres principales objetivos... ...son... ...ayudar a la gente... ...ayudar a los animales... ...y al medio ambiente... ...y también... ...está instalado... ...en 80 países... ...y tiene otro programa... ...con mucho éxito... ...el programa Takare... ...ahí ayudan a las familias... ...de 72 aldeas de Tanzania... ...para que puedan vivir y comer... ...sin dañar el medio ambiente... ...y por ende... ...tampoco a los animales... ...con los que conviven... ...así... ...evitan la caza furtiva... ...y la destrucción de los bosques y la naturaleza. Porque Jane es una activista vegetariana reconocida. Está en contra total del consumo de carne. Su argumento es que todo es un ciclo negativo. Primero para los animales hacinados cruelmente en granjas y duchales. Pero también por... para cultivar el grano para alimentarlos se destruye el medio ambiente se usan muchos combustibles fósiles para llevar el grano hasta los animales y los animales a los mataderos y la carne a las mesas también se desperdicia agua al transformar las proteínas vegetales en proteínas animales además cuando la comida entra por aquí luego sale gas por el otro lado y las vacas también eruptan Sueltan gas metano, que junto con el dióxido de carbono es uno de los gases invernadero más frecuentes que hay en la atmósfera. Atrapan el calor del sol, lo cual provoca los cambios climáticos en todo el mundo. Por tanto, para ella, ser vegetariano es una forma de cuidar el mundo que nos rodea. Jane ha logrado en todo este tiempo que a muchas personas se les despierte la vocación científica se les despierte el sentimiento por querer aportar su granito de arena para mejorar el mundo y lo bueno es que a ella no le gusta discutir dice que la clave para que alguien empatice con ella es contarle historias historias reales historias reales de los animales que ella misma ha estudiado y observado pero tienen que ser historias contadas con el corazón Yo creo que si quieres cambiar la opinión de alguien respecto a su actitud hacia los animales, por ejemplo, no sirve de nada discutir con ellos. Porque si discutes, al poco rato dejan de escucharte. Y cada vez que hablas piensan, ¿cómo puedo refutar su argumento? Hay que llegar a su corazón. Y la única forma que conozco de llegar a los corazones es contando historias incluso ha concienciado a científicos que hacían verdaderas atrocidades cortando, mutilando o metiendo veneno en los cuerpos de los animales en especial el cuerpo de los chimpancés por su semejanza a los humanos para ver cómo reaccionaban a estos científicos también les ha convencido no servía de nada discutir con los científicos que llevaban a cabo la investigación lo que hice fue hablarles de los chimpancés de Gombe y de cómo vivían y de los lazos familiares que los unían y de las horas que pasaban acicalándose en paz y de las suaves camas de hojas que se hacían en los árboles y les enseñé vídeos y poco a poco conseguimos mejorar sus condiciones ya no estarían en jaulas de metro y medio por metro y medio les pusieron unas más grandes y al final los más de 400 chimpancés que se utilizaban para la investigación médica en Estados Unidos fueron liberados y llevados a refugios Jane Goodall es una mujer entusiasta que por no rendirse logró ese sueño inalcanzable el sueño que muy pocos consiguen porque si lo deseas de verdad y trabajas duro, es más fácil tenerlo en tus manos. Por eso, alienta a los jóvenes y a las personas en general a que no se rindan, a que aporten su granito de arena para mejorar este mundo maravilloso que nos espera ahí fuera. No olvides que cada día de tu vida estás influyendo sobre el planeta me encuentro con que mucha gente que entiende lo que estamos haciendo se siente indefensa e impotente creen que no pueden hacer nada así que no hacen nada y si nadie hace nada entonces habrá un colapso ecológico total dar las gracias a mi compañera Ana Rodríguez y decir que los audios que habéis escuchado pertenecen al mensaje de Jane Gouda al Instituto del 20 de Marzo y a la charla que dio gracias a la Fundación BBVA Aprendemos Juntos sobre Lecciones de Vida en esta charla le preguntaron ¿cómo quería ser recordada? y Jane contestó bueno, creo que me gustaría ser recordada por dos cosas la primera es por ayudar a la ciencia a abandonar su pensamiento reduccionista en el cual los animales son cosas que hay una barrera que nos separa de ellos y que ostentamos la supremacía del planeta pero gracias a los chimpancés y a mi perro Rusty la ciencia ahora acepta que formamos parte del reino animal que no estamos separados y en segundo lugar me gustaría ser recordada por crear el programa Raíces y Brotes y por dar esperanza no solo a los jóvenes sino a todo el mundo yo creo que dar esperanza a la gente es muy importante todos mis libros están llenos de esperanza si no hay esperanza nos rendimos y si nos rendimos especialmente si se rinden los niños entonces es el fin Jane Goodall es una de estas personas que no se olvidan. Sus lecciones de vida son imprescindibles y un auténtico bálsamo para los tiempos que corren. Ojalá nos dure mucho, pero que muchos, muchos, muchos años más.